Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy vamos a explicarte una expresión. Llegar y besar el santo. Es una expresión bastante utilizada en español. Llegar y besar el santo se utiliza en muchos contextos diferentes. Al final del episodio practicaremos la pronunciación y la conjugación con esta expresión. ¿Qué te parece? ¿Quieres descargar nuestras lecciones? Compra los audiobooks de spanishpodcast.net y podrás usar las lecciones aunque no tengas conexión a internet. Hay más información en los enlaces de la transcripción. Además, dentro de poco, todavía lo estamos preparando, todos los clientes recibirán una sorpresa exclusiva para ellos. Palabras que forman parte de la expresión. La primera palabra de la expresión llegar y besar el santo es el verbo llegar. Llegar significa alcanzar el final de un camino. Por ejemplo, sales de casa para ir al trabajo. Cuando termina este pequeño viaje, has llegado. El verbo llegar se utiliza a veces con un sentido figurado. Se utiliza para decir que has conseguido algo. Por ejemplo, El soldado llegó a general. Quiere decir que ese soldado con el tiempo fue ascendiendo y consiguió ser general. También puedes utilizar el verbo llegar como sinónimo de alcanzar. Por ejemplo, imagina que estás en la cocina y hay algo que está guardado en la parte de arriba de los armarios. Intentas cogerlo, pero no puedes. Te faltan unos centímetros puedes decir, no llego. La siguiente palabra de la expresión es i, la y Es una palabra muy sencilla, es una conjunción copulativa. La palabra i se utiliza para unir frases. La siguiente palabra es besar. Es una palabra bonita. Besar siempre es algo agradable. Besar es una expresión de amor o cariño que se hace con los labios. La gente se besa para saludarse o para expresar su amor. En España, cuando conoces a alguien, se dan dos besos en la mejilla. Un beso en cada mejilla. Los besos en la boca solo para los enamorados. La siguiente palabra de la expresión llegar y besar el santo es el no es necesario que te explique esta palabra. Si eres capaz de comprender lo que digo, seguro que la conoces. Él es un artículo determinado masculino singular. Esto quiere decir que ahora viene un sustantivo. La última palabra de la expresión llegar y besar el santo es santo. ¿Qué es un santo? Un santo o una santa es una persona que ha sido declarada santa por la iglesia católica. ¿Qué significa esto? Algunas personas hacen un servicio muy valioso para la iglesia católica o realizan acciones muy buenas para la humanidad. De vez en cuando, a estas personas la iglesia las declara santas. Esto quiere decir que los creyentes de todo el mundo pueden rezar y pedir cosas a estos santos. Hay otras religiones que tienen santos, pero solo hablamos de qué es un santo en la iglesia católica, porque en España es prácticamente la única religión que hay. Para que te hagas una idea, te doy unos datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE. El INE realiza encuestas todos los años. El INE quiere saber cuál es la opinión de los españoles sobre los asuntos de la vida diaria una de las estadísticas que hacen es el porcentaje de cada religión. En 2017 los resultados han sido estos. 29% católicos practicantes. 51% católicos no practicantes. 17% agnósticos o ateos. 2% otras religiones. El resto de las personas prefieren no contestar a la pregunta significado El significado literal de la expresión es que llegas a un sitio y le das un beso a un santo. Si nos escuchas desde hace tiempo, ya sabes que este significado literal no se utiliza casi nunca. Casi siempre las expresiones tienen un significado diferente al de las palabras. Llegar y besar el santo significa que alguien hace algo bien en su primer intento. La primera vez que haces algo, lo haces bien. Generalmente, cuando esto ocurre, es porque tienes suerte. La expresión se puede utilizar en todo tipo de contextos, formales e informales. Se utiliza en conversaciones cotidianas. La utilizan los periodistas, se puede utilizar si escribes un libro, en una reunión del trabajo o en casi cualquier situación. Historia para memorizar la expresión. Te vamos a contar una pequeña historia para ayudarte a memorizar la expresión y que la escuches en un contexto. Imagina que te apuntas a un club de tiro. Un club de tiro es un club donde la gente aprende a disparar un arma. Algunas personas practican el tiro como deporte. De hecho, es deporte olímpico. Pues tú te has apuntado a un club de tiro quieres aprender a disparar y hacerlo bien. Quieres tener puntería. Tener puntería significa disparar a algo y hacerlo bien. Disparar justo en el punto que quieres. Allí te explican las normas de seguridad y todo lo que tienes que hacer. Por fin vas a disparar por primera vez. Sigues todas las instrucciones que te han dicho. Disparas y ¡pum! El disparo es perfecto. Has hecho un disparo como los mejores profesionales. Una puntería magnífica. La persona que te enseña dice, mira, llegar y besar el santo. Quiere decir que lo has hecho bien, en la primera oportunidad. Que la primera vez que has disparado, lo has hecho muy bien. Usa esta expresión porque es probable que hayas tenido suerte. Disparar es fácil. Pero tener puntería es muy difícil. Practicar la pronunciación y la conjugación. Esta expresión se utiliza muchas veces sin conjugar. Se utiliza con el verbo en infinitivo. Así es como has escuchado la expresión en la historia que te contamos. La historia sobre el club de tiro. Así que vamos a practicar la pronunciación con la expresión en infinitivo. Además, se suele utilizar sola. Quiero decir que no la acompañamos de otras frases o palabras. Solamente se dice llegar y besar el santo. Repite después de mí intentando copiar la pronunciación y la entonación. Repetiremos la expresión tres veces. Vamos allá. Llegar y besar el santo. Llegar y besar el santo. Llegar y besar el santo. Algunas veces, cuando estás contando una historia, una noticia o algo que ocurrió en el pasado, la expresión se utiliza en pretérito. Así que vamos a conjugar este tiempo verbal también. Atención porque hay que conjugar los dos verbos. Vamos allá. Llegué y besé el santo. Llegaste y besaste el santo. Llegó y besó el santo. Llegamos y besamos el santo. Llegasteis y besasteis el santo. Llegaron y besaron el santo. ¡Estupendo! Recuerda que si no te sale bien este ejercicio, puedes repetirlo las veces que quieras. No te preocupes, con la repetición mejorarás poco a poco. ¿Te ha gustado esta lección? ¿Te gustan nuestros episodios? Compra los audiobooks de SpanishPodcast.net y descárgalos para utilizarlos en tus dispositivos favoritos. Si quieres más información. Visita los enlaces en la transcripción o escribe un correo electrónico a través del formulario de contacto. ¿Alguna vez has llegado y besado el santo? Seguro que alguna vez te ha ocurrido. Nos lo puedes contar, si quieres, en las redes sociales en las que estamos. Facebook, Google+, Twitter o YouTube. ¿Sabes? Yo una vez llegué y besé el santo. Sí, ¿qué hiciste? Cuando era joven, eh, empecé a trabajar en una agencia inmobiliaria, ya sabes. Una de esas empresas que venden casas y pisos. Ya, ya. El primer día entró una pareja. Les enseñó un piso y lo compraron. Eso es llegar y besar el santo. Sí, porque además el sueldo era comisión. O sea, que solo ganabas dinero si vendías pisos. Exacto. ¿Y cuánto ganabas? Eh... La empresa nos daba un 1% del valor de venta del piso. Pues es bastante. Sí, pero trabajábamos en una zona muy pequeña y había muy pocos pisos para vender. Bueno, pues esto es todo por hoy. Esperamos que este episodio te ayude a mejorar tu español y que practiques mucho con él. Recuerda usar la repetición y la imitación. Recuerda que es necesario ser constante y aprender todos los días un poquito. ¡Mucha suerte! ¡Hasta el próximo episodio! ¡Hasta la próxima! Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, Plus o haciendo un comentario en nuestra web.